Hola, ¿cómo están? Bien, eh, muy sí, bien. Hoy es un día mucho más aliviado, una buena tenemos los despedidos de, de Telam, y es que Así con es. las cautelares que salieron el jueves pasado, eh, ya podemos volver todos a nuestro lugar de trabajo. Eh, teníamos ya 5 o 6 cautelares por 125 compañeros, donde se ordenaba la reinstalación, provisoria, eso es lo que dispone la justicia porque es una cautelar, es decir, falta dirimir todavía la cuestión de fondo, es decir, si fuimos o no mal despedidos, pero por lo pronto resolvió la justicia que sí lo fuimos y se nos ordena que se nos reinstale nuestro trabajo. Teníamos ya cautelares para 125 y el jueves a última hora salió eh, otras ocho cautelares, ...por una tanda de 133 compañeros. Es por eso que se resolvió a partir de hoy... ...levantar el paro que se venía manteniendo... ...desde el 26 de junio último... ...cuando comenzaron a llegar los primeros telegramas. Diana, es un momento raro claro. porque, por ejemplo... Eh, ...todos vamos a concurrir a nuestro lugar de trabajo... ...y en algunos lugares nos vamos a encontrar... ...con que la empresa dejó de pagar la luz... ...o el servicio de internet acá en la corresponsalía La Plata, donde yo me desempeñaba desde hace 24 años, no tenemos internet, con lo cual, bueno, Prima Facio iba a ser difícil que volvamos a escribir y a trabajar. Claro, vos, sí vos, que fuiste, es que ir, vos que ir fuiste ir a nuestros horarios y justamente eh, eh, dejar sentado que estamos, que la intención nuestra es eh, comenzar a trabajar tal como no, como lo veníamos haciendo hasta el 26 de junio. Pero, bueno, hay que marcar esto, que la empresa, eh en el marco de todo este eh, desguace que había hecho, eh había mudado sus oficinas con un poco personal, un personal muy expuesto, a Tecnópolis. las los edificios de Belgrano y de Bolívar no había directivos, entonces, bueno, se dejaron de efectuar los pagos de, de alquileres, de luz, de gas, de Internet. que En nuestro caso, el Internet es lo que nos permite... El, el envío de los materiales informativos, pero por lo menos estamos eh, estamos adentro, como hicimos todos, que era lo, lo, nuestro gran objetivo allá por el 26 de junio, cuando luego de la conmoción por los primeros telegramas eh, empezamos a notar que no era solo el objetivo hacer eh, un recorte presupuestario, sino que se buscaba un apagón informativo, que lo lograron temporalmente porque Telam hace 120 días que no está informando. Eh, pusieron al aire a mediados de septiembre una Telam eh, muy precaria, eh, sin fuentes, sin cobertura en el lugar, una Telam que lo único que hacía era copy-paste de otros diarios o radios, algo que Telam no hacía, se estaba desnaturalizando el, el, el objetivo de la agencia que es, tener cobertura en el lugar, tener multiplicidad de voces y de fuentes, pero bueno, hoy volvimos, ¿cuáles Diana, son los en... pasos? Ahora claro. lo que hace la empresa es, porque ya lo hemos visto con las anteriores cautelares, es apelarlas va a pelar estos cautelares. Una, una, una pregunta Diana te hago, ustedes presentaron este recurso para para pedir, digamos que esto se vuelva a, re, eh, a revisar, digamos el fallo determina que van a permanecer empleados hasta que la empresa presente el procedimiento el debido procedimiento preventivo de la crisis. ¿Qué significa esto? En la en tenan hay dos sindicatos. Cada uno eh, desplegó una estrategia jurídica distinta. El CIPA solicitó la reincorporación de los despedidos, por esto que vos mencionás, de eh, que no se hizo el plan preventivo de crisis. Cuando una empresa eh, quiere despedir, o debe despedir, a más del 10% de su personal, debe comunicar al Ministerio de Trabajo que va a poner en marcha un plan preventivo de crisis que dice que debe reducir el personal y que lo va a hacer de manera de manera gradual, y que lo va a hacer, eh, digamos, despidiendo en principio a aquellos que tienen menos años en la empresa, aquellos que no tienen cargas familiares, etcétera, etcétera. No es una solución muy eh, linda, digamos, pero es algo que debió haber hecho la empresa Sí, como en el caso de Telam, despidió el 40% claro. de su personal. Entonces, debió haber empezado a de decir, voy a despedir tanta gente porque no me dan los números, debe fundamentar este no me dan los números, no es solo que cualquiera va y dice, che, no me dan los números, tengo que echar a 200. No, tiene que explicar, tiene que presentar pruebas, eh, los estados contables de de la, de la empresa, Como para decir, bien se dan cuenta que no es viable si sigo con esta gente. Y el plan de despidos es gradual. No es que de un día para el otro quedas con 357 personas menos. Eh, los debe hacer de manera gradual. Y esto debe ser aprobado por las partes. Debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo por los sindicatos implicados. Esto no se hizo en tela O sea por que eso, podría ser que no, que no se eh, aprueben esos despidos. Exacto. Tiene que haber una, eh, un, una un consenso, un acuerdo de que, bueno, está bien, esto es inviable con 800 personas, tenés que, bueno, despedir a X cantidad, pero hay que hacerlo así. Esto no lo hizo Telam. Despidió al 40% del personal y, eh, incumpliendo esta ley, despidió a 357 personas de un día para el otro. Diana, ¿tú? Eh... Ahora, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes, eh, a partir de esto que, que lograron esta reincorporación parcial, eh, cómo piensan eh, que va a seguir el reclamo por eh, la recuperación del resto de, de los trabajadores despedidos? ¿Qué medidas de lucha están pensando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue este conflicto? Eh, bueno, por lo pronto levantamos el paro eh, para que se efectivice la reincorporación de un total de 280 compañeros, entre el, las cautelares presentadas por los dos gremios Eh, uno, el, el CIPRIO, les conté cuál fue la estrategia, el, el CITRAPREN, eh, basándose en los propios dichos de los funcionarios de TELAM, eh, invocó que se despidió al, al personal por persecución política e ideológica y gremial. Recordemos a Lombardi el mismo 26 de junio y a Poussat, escribiendo y dejando fijo en el portal que hoy triunfó el periodismo, que luego de dos años de evaluaciones nos despedían porque éramos una usina ideológica, unos vagos, kirchneristas, etcétera, etcétera. 280 ya dijo la justicia que deben ser reinstalados en su puesto de trabajo. Las cautelares que quedan están eh, radicadas en estos eh, dos juzgados, básicamente fallaron así, por lo cual se descuenta que en los próximos días van a salir las restantes cautelares. El gobierno va a apelar, porque ya los hizo con la, la primer tanda de 125. Apela, ratifica nuevamente que por razones de, de sobre población de personal debió despedirnos, eh, no le hacen lugar la apelación y finalmente el, el directorio nos envía a nuestras casas un telegrama donde se nos informa oficialmente que en virtud del fallo del Tatarsky o de la jueza del juzgado tal, se nos reinstalan nuestro puesto de trabajo provisoriamente eh, de aquí sigue la vía judicial hasta ahora todos estamos volviendo hoy eh, algunos sin telegrama aún, porque esto fue hace poquito estas últimas cautelares entonces los compañeros hoy por hoy están ingresando a sus puestos de trabajo con copia del fallo en los edificios de Belgrano y de Bolívar hay molinete eh pasan el dedo, digamos, y entran. Obviamente los despedidos no no tenemos la posibilidad de de de ingresar así porque todavía no se nos dio el alta nuevamente, así que los compañeros están concurriendo con el fallo en mano. Repito, hoy es un día típico de mucha alegría porque estamos volviendo nuevamente a nuestro lugar de trabajo. A la vez nos encontramos con eh, otra, la otra cara de este desguazo que pretendió la agencia, que es no hay luz en algunas corresponsalías, han dejado caer los pagos de alquileres o han dejado caer el pago de Internet. Hoy en La Plata no vamos a poder emitir cables porque no tenemos Internet, algo tan básico como esto. El, sigue la vía judicial, eh, por, lo, por, el, por lo pronto el paro se levantó justamente por... Eh, para que podamos volver a los 280 que ya la justicia ordenó sean reincorporados. Los fallos que restan están en ambos juzgados que fallaron así, con lo cual se descuenta que es lo mismo. Eh, se invoca incluso la, el fallo anterior para que ingresen estos compañeros. Diana, eh, te agradecemos la comunicación, vamos a seguir pendientes de lo que va sucediendo y cómo se va desarrollando esta reincorporación y eh, cómo se vuelve a activar la agencia de noticias, eh, ya que como contabas no fue nada más una, una cuestión de recorte de personal, sino de atacar directamente a la posibilidad de trabajar y de, de construir eh, información. Así que eh, Exacto, otra vez... Que se avasallaron derechos adquiridos... Eh... La Basalló, la soberanía informativa que representaba la, la Agencia Bandera, la Agencia del Estado, que es de todos, no es de un, de un gobierno. Cor Exactamente. Eh, así que, bueno, y quiero agradecer a ustedes que estuvieron siempre desde el primer minuto eh, bancándonos, apoyándonos, eh, visibilizando lo que estaba pasando en la Agencia Nacional de Noticias.